Zona cero. Eh, ¿Sois conscientes eh, del año en el que estamos? ¿Sí? Eh, ¿Seguro que es este año? ¿No será que, que, que hemos venido del futuro y estamos eh, hablando de, de, de cuestiones que ya conocemos eh, porque las hemos vivido y hemos vuelto aquí para contaros algo que realmente no, no va a ocurrir? ¿Qué estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando? Eh, ¿Somos acaso crononautas? Yo siempre sospeché de Carlos Canales. Jesús Callejo más que crononauta es nauta entonces el monográfico de hoy va a resultar muy curioso muy interesante y desde luego cuajadito, cuajadito de, de presuntas vamos a decir así, presuntas leyendas urbanas vamos a hablar de cronautas, de personajes que viajan desde el futuro hasta nuestro tiempo que se forran gracias a la bolsa, gracias a, a la lotería, claro, al conocimiento de los números, de las acciones que debían comprar. Eh, bueno, pues eh, quién oído hablar de John Titor y más en este programa que es uno de nuestros iconos. Pues vamos a hablar de eso, de los crononautas o posibles crononautas que nos están visitando ahora, porque de hecho si vais a internet es de lo que más eh, se comenta. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. En internet están todos. Sí, recién llegado estoy del Congreso de crononautas al que no ha ido a nadie. <risa> el, por cierto fue un fracaso bueno pues bueno, todavía están esperando como el tiempo no existe pero pero, no, claro, claro. pero lo gracioso además es que los debates de internet lo más gracioso por lo menos los debates americanos no era no era el por qué no ha habido nadie sino el intentar justificar a los que decían que no ha habido nadie el por qué tenían que ir podían no haber ido podían sí, estar de sí. ocultos podían sí. estar incógnitos podían no decirlo sí, sí, no sí. la verdad es que se está convirtiendo eh, todas las variantes hoy vamos a citar algunos de los casos más conocidos pues uno de, los de los que no, no son ese, leyenda sí. urbana todavía van a ser leyenda urbana porque la leyenda urbana se forja cuando desaparece y vuelve aparece al cabo un tiempo en otro sitio y con otro entorno o con otra denominación, pero van a ser esto sí que es folclore, información del bueno mm -hmm. y el por qué se ha convertido en general el mito de los crononautas, probablemente en la leyenda más difundida o que crece más rápido a lo largo de internet sí eh, ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches y fíjate Aludíamos a John Titor, hicimos un monográfico solo para él sí, sí, sí, sí. a ese punto llegó nuestra devoción <risas> y claro, cuando cuando se hundió el, el asunto, porque claro los, los, los asuntos iban transcurriendo George Bush eh, revalidó el título ¿Sí? y no había manera, no hubo guerra civil entre norteamericanos y claro lo de John Titor quedó como muy en desuso pero este aquí que ahora se le rehabilita ¿no? sí le rehabilita, sí porque <risa> como suele pasar, la leyenda urbana da por hecho que nadie conoce los errores que tiene la historia, y que por lo tanto tú puedes ir haciéndola crecer, esto es como es, muy sencillo, es como el experimento de Filadelfia, sí. da igual que tú demuestres ni un millón de veces que, que no insistió que no fue como cuenta la historia porque la historia se sigue adornando de manera natural y cada una de las aportaciones cuanto más disparatada es más creíble lo hace sí. es decir incluso Esto es como cuando se hace la película Experiencia de, de Filadelfia. Dice el director, voy a hacer una película. Que no se preocupe nadie, que es una película inspirada en y todo el mundo lo toma como la realidad. Claro, así Esto es. Eso es como caballo de Troya. Es decir, hay cosas que siguen creciendo, creciendo, Siguiente creciendo. Siendo, sí. Y por más que todo el mundo diga, pero bueno, que es un disparate, hay gente dispuesta a creer que eso es verdad, siempre. John Titor, eh, ya su figura estaba absolutamente desmoronada. <risa> <Claro> que, <vamos. risa> había caído en desgracia porque no se había cumplido nada de lo que había vaticinado. Pero bueno, un tal Ethan. Sí, Etan Jensen, Etan Jensen ha ¿sí? aparecido no hace demasiado tiempo para decir que él sabe dónde está John Titor. Sí. De hecho, <risa> cuando aparece, él comete el error de llamarse Ethan Titor. Entonces dice, ah, o sea que vuelve a ser el Titor redivivo, ¿no? Entonces, bueno, tiempo después dice que no, que su verdadero nombre es Ethan Jensen y que tenía la misión de documentar la historia de John Titor... La y, catástrofe de John claro, Titor. Sí, porque además este viene de un futuro mucho más lejano, porque este viene de, del 2118, ¿no? ¿No claro, es que es que John Titor venía bien, del 2036, sí, sí, sí. que venía, bueno, ya sabéis, un poco para conseguir ese ordenador IBM 5100, ¿no?, que según era necesaria para solventar una bien. serie de problemas técnicos que iban a ocurrir en el 2038, y bueno, pues... ...viaja al 1975, hace otra incursión en el 2000... ...y es cuando cuenta pues todas aquellas cosas, ¿no?... ...entre ellas pues que iba a haber una guerra civil en Estados Unidos... ...el año pasado, que no ha habido... O no dijo, por ejemplo, lo del once s de Tomete dos fallos importantes donde toda su historia se viene abajo, pero sin embargo la cuestión técnica sí que era muy creíble cuando él habla de, la, habla de las microsingularidades, de esa especie de presencia de mini, mini agujeros negros que es por donde va su máquina de tiempo, sí. sí es creíble, porque qué curioso que meses después, en el CER de Ginebra, es decir, en este acelerador de partículas sí se consigue hacer esos micro agujeros cosa que cuando sale la información de John Titor no se conocía, por lo menos a nivel oficial o sea, eso es lo bueno que tienen las leyendas urbanas que da una parte técnica, como bastante increíble dentro de los sectores, en fin, minoritarios que conocen esa terminología y después comete errores de culto cuando la profecía es lo que le suele bueno, pero todo No, pero es que en el caso de En, el caso de Yantito, no, era, pero en este asunto de los un... microagujeros tú coges cualquier libro de, sí, de, de, claro. de ciencia ficción y puedes encontrar cuatro o cinco cosas muy de buena, de todo, claro, claro, claro. que se van a cumplir. No, pero el caso de ese que yo estoy convencido que era un experimento mucho más complejo que lo que es en lo habitual porque con, porque era un caso claro de perspectiva que hubiera llevado un buen camino si no hubiera sido por el, el terrible desastre de que no, no dio en lo fundamental. Parecía asunto gestado en aula universitaria. Claro, lo que pasa es sí, porque técnicamente era interesante, incluso la perspectiva de lo que avanzaba sí. desde el punto de vista sociológico-político era curioso, el problema es que hizo dos apuestas muy arriesgadas, lo de la guerra civil americana obviamente era una apuesta muy arriesgada, pero era interesante desde el punto de vista de poner final a un experimento, uh -huh. el problema es que claro, aciertan los accesorios le va lo fundamental, al no colocar el 11 la historia de John Titor se viene abajo... Sí. Mucho antes incluso de ser conocida, porque el problema es que la historia de John Titor dura pocos meses realmente sostenible. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se empieza a hacer famoso mucho después. Mm. Claro, pero fíjate mm. aquí lo bueno, eh, un poco ya para terminar mm. con el de Ahora mismo en Internet puede haber unas 40 o 45 leyendas en información sobre crononautas que están mm. di di bueno, pues eso, eh, disfrutando ciertos foros ¿no? porque se van añadiendo, se van acrecentando. Historias que muchas veces son variantes. ¿eh? En este caso de John Titor ya tenemos por lo menos dos variantes. Que esta es la de Ethan Titor o Ethan Jensen, como dicen, y la siguiente parte, porque él bueno, cuenta un poco ¿no? todas las cosas que le pasó a John Titor, pero él dice que cuando vuelva al futuro se quiere llevar a una persona humana, a una persona de nuestro tiempo, Vaya. y en este caso elige a su amigo alemán Hanselman. Bueno, pues Hanselman también eh, le lleva al futuro, pero Hanselman acaba regresando al cabo de un mes más o menos, este joven alemán, para decir que había regresado en el 2.123, pero que se le habían olvidado unas cuantas cosas personales, en fin, un doméstico, entre otras, también quería llevarse a su novia para que diera los deleites del futuro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la continuación. Te estoy hablando de hace un par de meses que es cuando está circulando esta noticia. Pero fijaros, Internet. además, el, el contrasentido del, de la variante de la leyenda Que tanto que la de John Titor es apocalíptica hasta es totalmente optimista mm. es decir, el, el de ir a un, un mundo peor va a ser un mundo mejor es un disparate de... viene del 2118 sí, pero fíjate, sí. curioso, cuando está aquí en nuestro siglo ¿no? y en sí. nuestro año eh, tiene una conversación Eh, a través de, del ordenador con el Titor Cruz de España, ya sabes que dentro del de Titor, esto es muy curioso decirlo, porque en todas las partes del mundo se han creado como clubes cibernéticos hablando de John Titor. Y por se observa, supuesto ¿verdad? Ethan Jessen eh, controla, maneja muy bien el español, ¿no? Por, eh, por supuesto, no porque pero... esta es, como, es un nombre, lo que siempre ficticio, y alrededor de él siempre hay varias personas a lo mejor no más de 12, pero lo suficiente para mantener vivo esta leyenda urbana, bueno pues ahí cuentan cómo su gobierno, estamos hablando del gobierno del 2118, cómo su misión, cómo su persona, los reportes del futuro, los acontecimientos futuros todo eso lo cuentan en este foro de Titor Club de España, que el que quiera entrar ahí se puede divertir en unas cuantas horas y, eso, y, lo que, y lo divertido del asunto es que anuncia que tiene permiso para llevarse con él a una persona de su tiempo, ¿no? en el, del tiempo nuestro me como, como la película Capax claro, exacto, un poco así parecido Entonces, lo que pasa es que la película Capax efectivamente, aparece ahí como un vegetal debajo de la cama y en este caso <risa> <risa> ya desaparece lo que pasa es que desaparece sin saber la realidad física de Tang Jensen el, y el el amigo alemán que se lleva que es Eric Hanselman pues es lo gracioso del asunto no es como darle una pizca más de credibilidad entre comillas, no dice, bueno, y ahora como testigo me voy a llevar a alguien que conocéis, supuestamente el Eric Hanselman le conoce a todo el mundo, ...por lo menos en su casa la sala de comer, pero el hecho es que ha desaparecido y ahora vuelve para llevarse a su novia. Es decir, la cantidad de variantes que hay sobre esto son apasionantes. Bueno, pues ahora vamos a contar dos de ellas que no son tan conocidas, estos que regresan del futuro para hacerse ricos literalmente. Bueno, pues pero, dejamos pero... dejamos a Tan Jensen allá sí. en en Alemania en el 2118, pues conmemorando el primer milenio de la reconquista de Zaragoza. <risa> Sí, Ay, bueno. pobres pobres almoravides pobre es verdad cómo fue aquello eh sí. Alfonso I es, es atrevento de claro otro no, poco dado para... al amor eh pues mira otras cosas que hacer? La, la paliza que le pegó burraca pero bueno sí, vamos <risa> bueno eh, lo sorprendente de, la noticia, de las noticias que vamos a contar hoy es que son capaces de saltar a un medio de comunicación importante es uh -huh. decir yo llevo mucho tiempo pensando aquí lo hemos hablado alguna vez eh, fuera de antena el, claro, esta es la cantidad de noticias que produce el mundo actual Que es que es imposible el filtrado Con lo cual el éxito de la leyenda urbana O de, lo, de los que quieren provocar el nacimiento de la leyenda urbana Que además supongo que están partiéndose la risa cuando lo logran Es conseguir colocar su noticia en una agencia A ver Si F, Reuters o algo parecido es capaz de colocar tu noticia Es el triunfo Se acabó a El ver. triunfo es total Ya nadie lo va a desmontar Cuéntanos Carlos el extraño caso del hombre que se forró en la bolsa Claro, la noticia eh, es de 19 de marzo de 2003 Y ese día salta, estos lo lograron, estos colocaron, consiguieron colocar la noticia dentro de las agencias importantes, de hecho esto llega a ser anunciado incluso, empieza con unas noticias de, con una noticia típicamente de Internet, aparece dentro de las noticias de Yahoo en la versión americana, en Yahoo.com, pero desde ahí se va extendiendo hasta el momento en que esto de repente es recogido por agencias de noticias ya de carácter más general, de las que llegan a prensa, y se convierte de repente en una noticia que ha salido, aunque todo el mundo a los cinco segundos de que saliera sabe perfectamente cuando inicia una investigación que la noticia es falsa. Da igual, una vez que tú la has colocado, la noticia tiene tal gancho y tal tirón que ya es absolutamente imposible borrarla de la mente y de la imaginación popular colectiva. Digamos que la noticia consiste en lo siguiente, eh, aparece una nota de prensa en la que se dice que Andrew Carlson, un eh, norteamericano, ha sido detenido o es detenido en Nueva York, sospechoso de utilizar información privilegiada en operaciones de bolsa, después de haber conseguido convertir en un tiempo muy pequeño 800 dólares, o sea, 800 dólares, unos 650 euros más o menos, en 350 millones de dólares. Caramba. Obviamente, si alguien es capaz de manera pública de convertir 800 dólares en 350 millones, es que claro, es noticia mundial. Sin embargo, nadie, nadie reparó en ese hecho, en que hubiera sido una noticia mundial independientemente de eso, sino en la noticia de su detención. Supuestamente eso es lo que hace que la policía le detenga. ¿Por qué? porque en 126 apuestas de alto riesgo que se supone que Carling había hecho la bolsa, le salieron todas bien, y eso respetó a las sospechas de los operadores de las comisiones de vigilancia del mercado de valores norteamericano, de Wall Street, y eh, lo detuvieron. Entonces, a partir de ahí, que no dejas una noticia francamente de curiosa, bueno, una noticia más de fraude en bolsa o de supuesto éxito inicial, hay tantos casos, Esto es lo que cuela realmente la noticia. Pero luego viene el añadido. Y el añadido es lo que convierte esta noticia en noticia de impacto mundial que ahora ya es indestructible independientemente de la falsedad o no. Y es que, y ahí viene lo divertido, la noticia dice que ha sido encarcelado y se le está interrogando debido a que en el momento que se practicó el registro de su uh, habitación, de su domicilio, se encontró un icono noble del Wall Street Journal en el cual eh, supuestamente eh, había permitido a Andrew Gansling conocer movimientos del mercado de valores antes de que esto se produjera. ¿Por qué? Y podía decir bien, porque era muy listo y era un adivino. No, no, no. Es mejor, es porque dice que viene del año 2256. Y que en realidad Dijo a la policía, que es graciosísima noticia Él quería eh, parecer disimulado Y hacerlo poco a poco Pero es que esto es línea fácil Apaste los beneficios del mercado capitalista Rápidamente se puso a, a disfrutar de las ganancias y lo que estaba haciendo No pudo contenerse y fue detenido O sea, vino eh, según sí. él Sí, según él viene simplemente a pasárselo bien con un jet, Él tenía, había disponía En un interrogatorio de cuatro horas que Contó la traviota cantó, Vamos a ver o sea, Este tipo viene del año 2250 con 800 dólares no, no viene, viene con un incunable de Wall Street que le ha conseguido que sí, obvio, sí. obviamente de repente se supone que la policía encuentra un periódico de Wall Street del futuro sí, en sí. el cual a él estaba permitiendo el hacer apuestas de bolsa con 800 dólares que tenía ya, pero y alcanzar 350 millones de dólares me ocurre pensar claro 800 dólares en el año 2256 debe ser como yo que sé un céntimo o... <ríe> no, no, no pero no, bueno, el, el dólar no es no ha sufrido, además sabes que el dólar es una moneda que tiene una pequeña curiosidad y es que su valor hasta el momento es siempre el valor nominal eterno. Es decir, los dólares, tú tienes más que un dólar de la época del de, de, de presidente Adams y te lo, te lo aceptan en cualquier sitio. Sí, que sí, claro, sí. vale en realidad mucho más que el valor nominal. Por a, lo mejor buenas, es, a lo mejor pero, son los únicos dólares que pudo reunir en el 2256 claro, de, de, del año 2003. Se supone ¿no? que es lo claro. que consigue y con eso él de repente se hace multimillonario porque no puede contenerse. Pero lo divertido es que la leyenda empieza a adornarse en Internet y entonces acaban diciendo que en realidad el gobierno americano le tiene, le tiene poco más que presionado porque no quiere dar los datos de donde está escondida su máquina del tiempo y que no los da porque no se fía demasiado de que caigan manos de desaprensivos. Pero a cambio quiere negociar con el gobierno americano Pues cosas como la curación del Sidal para David Laden, cosas de este estilo. Entonces, claro, la leyenda este, este es tremendo, ya eh. se convierte en una leyenda urbana desde el momento en que empieza a recibir estos adornos. Pero la pregunta es, ¿eh, ¿este Andrew? Sí, nunca asistió, por supuesto. Ah, claro. Claro, porque yo pagaría dinero incluso por esa cinta... De, de, eh, por cierto... ...por el, las... el interrogatorio, ¿verdad? Claro, claro en las ah, leyendas... Confiesa, ¿dónde está la mantilla? Vale, estas leyendas valen mucho más sí, cuando hay una imagen física, o sea, decir... Claro. El ejemplo que ha puesto Jesús de Capax es mucho más interesante el de la película... ...porque en Capax hay una persona. Entonces, aunque esa persona puede ser tratada como un loco, como ocurre en la película... Sí. ...sin embargo, existe físicamente, pero es que... Aquí no hay ambigüe. Aquí no, es que son montajes que lo que buscan básicamente es... ...intentar dar una noticia que puede ser de interés, colocarla en una agencia de noticias y cuando tú tiras hacia otras noticias es un disparate tan monstruoso o sea, esto que es ya una... no puedes cortar fruto de una broma sí, claro, son frutos de bromas yo más que bromas creo que son, son juegos son divertimentos ser hasta dónde llegamos sí, y la verdad es que para mí el de, el de Andrew Carson hasta que salió el de, el de John Titor era el más exitoso no, o sea, pero el... tiene una, una variante muy curiosa porque como uh -huh. todo para que tenga credibilidad hay que meter algún elemento por lo menos desconcertante es decir, claro. el Andrew Carson uh -huh. como tal es decir, ese hombre sí existe entonces lo que se hizo fue buscar antecedentes de diciembre del 2002 para atrás y no se encontró ese nombre. Es decir, es como si ese nombre solo surge justo en el momento que él dice que aparece en este plano, ¿no? en el 2003. Entonces, bueno, eso es lo que le da cierta verosimilitud de que lo que cuenta puede ser de un cronauta que retrocede del futuro pues, para hacer este tipo de inversiones. Bueno, pues de enriquecimiento Lo cual dice muy poco de la evolución espiritual Que se supone que habría para esa época ¿no? Pero bueno, que en todo caso Si sí es verdad que ese nombre, en los archivos que se han tirado no ha, no ha aparecido desde diciembre del 2002 para atrás Solo aparece desde enero O en este caso desde marzo del 2003 Cuando realmente aparece esta noticia Donde eres apresado Por cierto, una cosa importante es este tipo de, de trabajos o de juegos eh, Necesitan, para, para ser fiables y eficaces Necesitan que también el objetivo Sea llamativo Este lo es Pasar de 800 a 350 millones. ¿Os acordáis de ah, la película de Time Cop? Sí. sí, sí. ¿Os acordáis cómo empieza? ¿Qué es lo que buscan los malos de Time Cop, a los primeros que detiene Van Damme? El tesoro de la confederación, que es uno de los grandes mitos de los Estados Unidos. Los famosos lingotes de oro que son, que ahí está hace poco una película del sí. famoso Bueno, el tesoro de la confederación es lo primero que intentan capturar. Es decir, los, los crononautas que en ese caso van a apoderarse de un tesoro del pasado porque saben su circunstancia aprovechando que usan armas modernas y lo que hacen es una emboscada bueno, claro. a una patria confederada eh, y los acribien a balazos. La película bueno, es pues, la última que, que estuvo que estaba Penélope Cruz, ¿no? Claro, eh, exacto, claro, en, en Sáhara, sí. Sáhara, la, Sáhara. Sí, la, en, en ese caso también buscan lo mismo, el tesoro de la confederación, sí, en ese sí. caso en no un barco. Bueno, pues busque, siempre tiene que tener un elemento llamativo. O sea, en ese caso TimeCon me gustó. Claro, decir, van algo. Y en TimeCon también hay una escena donde un crononauta se, se aprovecha del crá de la bolsa de 1929. Uh -huh. O sea, por eso te digo que se parece tanto a este tipo de cosas, a películas que ya existían, que hay una mezcla, hay un poco de todo, ¿no? De leyenda urbana que se está formando. Es, es que este sí que son leyendas y folclore en formación, porque va dando variantes en función de novelas que existen ya de anticipación, películas o al revés, incluso películas que se basan en este tipo de leyendas. Bueno, pues en ese marzo de 2003, Andrew Karsing... Exactamente. Carlos eh, ¿eh? llegó con 800 dólares del año 2.256 y eh, incrementó esa cifra hasta los 350 en millones. Solo dólares. 126 movimientos. ¿Cómo ¿sí? tiene que ser Carlos? 126 movimientos. Si no eres capaz de incrementar 800 dólares A 350 millones en 126 movimientos Es que no vales Efectivamente. Por eso sé que no valgo Para la bolsa ya. Yo llegué, pero me quedé en 127 Bueno, pues vamos a ver eh, Hemos averiguado acerca del, del crononauta Que viajó en el tiempo Para forrarse a costa de la, de la pobre bolsa neoyorquina Que apenas tiene fondos Entonces, Vamos a saber ahora qué pasó Con el cronauta que viajó En este caso para, para llenar los bolsillos Con, con la lotería con la lotería ¿no? exactamente este es un caso anterior este es el caso de Mike Markun, Markun. Entonces, Mike Markun estamos hablando de entre octubre del 96 y enero del 97 es cuando da señales de vida este crononauta ¿no? que eh, supuestamente viene del futuro Eh, y fíjate que además incluso hay supuestos testigos que dicen haberle visto o sea que aquí le da todavía como una información mucho más uh, adicional a su extravagante aventura Pero como, ¿Cómo? ¿Que no conoces a Markun? <risa> sí, sí, sí, además un hombre muy llamativo, ¿no? bueno, el hecho es que eh, May Markun, de los pocos datos que, que se saben de él es que es un habitante de, de Missouri, de Norteamérica sí. desaparece, dejar rastro en un momento dado y bueno, y al parecer él había inventado una máquina del tiempo que le permitía viajar de forma relativamente sencilla pues a través del tiempo, no en concreto, del futuro a su pasado. Su objetivo estaba muy claro, él quería desplazarse hasta el futuro cercano, anotar los números de la lotería, regresar de nuevo a su tiempo y comprobar y comprar los billetes premiados, entonces hacerse rico directamente, muy sencillo. algo tan sencillo como eso. Sencillo. ¿Cómo se empieza a saber todo esto? Bueno, pues se empieza a saber porque eh, cuando está preparando esta máquina del tiempo ¿no? para hacer este siniestro plan ¿no? de, de, de enriquecerse, es detenido... ...por intentar robar seis grandes transformadores eléctricos... ...de los almacenes de una compañía energética... ...porque era esencial para su máquina del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. En las declaraciones que hace la policía... ...una vez más aquí la policía es el que nos sirve un poco de pauta... ...y a una emisora de Radio de Nevada, que también la entrevistan... Sí. ...pues eh, afirma que necesitaba esas piezas para construir esa máquina del tiempo... ...que estaría lista en menos de un mes... Sí. ...bueno, la cosa para de que no le va nada bien... ...tiene una serie de problemas, en fin, se arruina y el hecho es que no se vuelve a ser mucho más de él, ¿no? por lo menos en esa parte de la noticia, es como dos partes, ¿no? esta es la primera parte de la noticia que tenemos, por supuesto se le deja en libertad porque no lo había robado como tal, pero no se sabe más de él, de Mike Markham hasta que unos años después estamos hablando del 2002, hay un investigador norteamericano que le llega una información a través de una tercera persona, este investigador norteamericano se llama Jerry Decker, y recibe una sorprendente llamada al teléfono en esta llamada, su interlocutor que se identifica como un colega californiano le anuncia algo muy importante estamos ahora hablando de esta segunda parte del folletín de Markun que por cierto nos la revela casi en primera persona tanto a Carlos como a mí Alejandro Polanco que es el que tiene la información de primer anamol porque es el que se cartea con Jerry Decker o sea, porque yo digo que tenemos datos que si alguien lo quiere buscar en internet no lo va a encontrar bueno, el hecho es que a Jerry Decker lo que le dice este colega californiano es la segunda parte de, eh, de lo que le ocurre a Markun Lo que le ocurre es que por fin consigue esos grandes transformadores eléctricos, los coloca en unas posiciones muy determinadas formando una especie de pentáculo y cuando ya lo tiene todo preparado, como no está muy seguro del éxito, lo que hace es que coloca a un gato, a su gato, dentro del vórtice temporal que había formado uh -huh. con estos grandes transformadores eléctricos y plop, y el gato desaparece, desaparece de, de la nada, ¿no? que era la prueba final que él necesitaba. Así que lo que hace el propio Markun es que se coloca también en el centro de esa máquina que él había inventado y de la misma forma desaparece en ese supuesto vórtice de energía que genera esa máquina del tiempo. Así que todo eso es lo que podemos saber de estas dos partes que el amigo de Decker le promete enviar más información a medida que le vaya también llegando a él ese tipo de datos. ¿no? Hoy... En el año que estamos no se ha vuelto a saber nada más de este personaje. Solo lo que sabemos es a través de estos supuestos testigos, de este informe policial, de, este, eh, de esta garganta profunda, ¿no? de este informador sí. privado que se lo comunica a Jerry Decker, que Jerry Decker es un investigador conocido, y no se vuelve a saber más de él, con lo cual todo nos vuelve a indicar una vez más que estamos hablando de otra leyenda urbana, información sobre un crononauta que deja ahí un testimonio y que luego, por ejemplo, ves que en el caso de Carson, que es posterior, pues añade un poco más a esta historia, lo que pasa que en lugar de la lotería, como ves, después utiliza la variante de la bolsa. Bueno, pues si ustedes se cruzan eh, por la calle con un siamés que habla y lleva un billete de la lotería en la boca, <risa> no se preocupen, ya tiene nombre, se llama My Markun. Bueno pues <risa> sí, <risa> con un con un gato en la mano. Sé. él mismo es un gato ya, ya. es un gato. Es un gato. Bueno pues muchas gracias, eh, Jesús. Eh, toma para ti esta máquina, es una réplica exacta de, de, de la máquina del tiempo. Sí, ¿Eh? bueno, y, y ¿Y los transformadores eléctricos... Los transformadores son de Nikola Tesla, son de corriente alterna. ¿Tú crees que con estas pilas...? No, seguramente no, <risa> seguramente no. Para ti, Carlos, eh, toma, para ti te, te voy a entregar unas acciones, eh, son unas acciones de, de Iberdrola. <risa> hombre, bien, Podría <¿pueden risa> ser peor, <risa> son del año lo prefiero que la máquina. Son del año 3.012, o sea, Ay, hombre. Las, las puedes canjear en el 3.012. Ya, seguro que habrá fisión.